¿Cómo viene el encuentro mañana, Escuela 296? Así es, bueno, lo habíamos contado en algunas oportunidades. Mañana nos vamos a estar encontrando todas las mujeres que así lo deseen. Es una convocatoria abierta, amplia,、eh, le hemos, la llamamos pre-encuentro, teniendo en cuenta que、eh, hay un encuentro nacional de mujeres que se hace en Rosario, que bueno, todos, todos los años se hace en lugares diferentes, este año se hace en Rosario. Y bueno, o esa es como una instancia previa, pero no es solamente para las mujeres que quieran ir al encuentro de Rosario, ¿sí? Todas las mujeres de la comarca que consideren valioso encontrarnos unas con otras, bueno, para nosotras es la invitación.、Eh, la, la idea es、eh, organizar la, la jornada en espacios de debate, que les llamamos talleres, tomando、eh, cómo se organiza el encuentro nacional. Eh, pero en realidad van a ser esto, o sea, mesas o espacios donde nos vamos a, a poder encontrar unas con otras y en torno a diversas temáticas cada una poder expresar sus miradas, sus vivencias, sus pareceres, ¿no?、Eh, hay algunas temáticas que son las que se eligieron, una es、eh, mujer y salud sexual y reproductiva, las mujeres y la relación con nuestro cuerpo, mujer y trabajo, Las mujeres de los pueblos originarios,、eh, me voy a olvidar alguna, más mujeres y maternidades,、uh -huh. y mujer、eh, y violencia.、Uh -huh. Esos son los talleres,、eh, pero bueno, vuelvo a repetir: en realidad es en torno a una temática que a cada una le interesa, se, se agrupa con otras mujeres y vamos a estar ahí charlando, debatiendo, intercambiando miradas、eh, y reflexiones, ¿no? Así que. Creo que, que es una, una oportunidad interesante, linda. En algún momento, gracias también a la radio, yo pude participar de un encuentro en Nación de Mujeres que se hizo en Bariloche. Y la verdad que, que está muy bueno el solo hecho de, de encontrarnos en un espacio horizontal. Esto quiere decir en el cual no hay una que se considera dueña de un saber y que se lo tiene que compartir a otra, sino encontrarnos y entre todas poder、eh, construir algo. Eso es una experiencia muy gratificante, así que está re bueno que lo podamos hacer acá en la comarca entre nosotras y que su vez seguramente va a servir para conocernos un poco más. Tal vez de mañana surja alguna idea de hacer algo juntas más adelante. Así que me parece que, que, que está bueno y está para no perdérselo, Mayra. Muchas gracias, te dejamos liberada ahí para cumplir con tu tarea de maestra. Que vale, b u e n a ñ a n a a dos y media nos encontramos en la escuela del barrio 20 de junio. Hecho,、Gracias. dicho, y la invitación está hecha. Abrazo grande. Chao.